Sí, ja companys i companyes bona tarda avui eh, continuarem amb aquest eix que eh, té per eh, funció eh, posar de relleu aquells elements que han de permetre fer eh, una societat eh, nova i una societat que realment sigui sostenible eh, normalment quan s'ha parlat de sostenibilitat li havia afegit una altra cosa que era el creixement sostenible i darrerament ens hem adonat que no només no cal creixement sinó que perquè realment sigui sostenible tal com es donen les coordenades actuals és imprescindible que hi hagi precisament tot el contrari que és el decreixement eh, precisament eh, avui ens acompanya el, el company Giorgio Montsengini que eh, ha treballat eh, bastament en, en temes de cooperació internacional i que avui ens eh, acompanya com a representant del col·lectiu d'estudis sobre cooperació i desenvolupament, que té una funció més, eh, més teòrica, més centrada en la reflexió sobre aquesta qüestió, sobre aquest gran eh, problema que és el superar aquesta filosofia del creixement que és un autèntic càncer per la eh, per la vida i per la eh, societat. Em, en definitiva, planteja també una mena de repolitització de la cooperació, eh, de forma que eh, el problema no és, com s'ha plantejat, o com, com s'havia plantejat entre les ONGs durant molt de temps, la qüestió de l'extrema pobresa, sinó, ben al contrari, el problema de la desigualtat d'una utilització d'això que se'n diuen riqueses absolutament absurda, absolutament despreferradora i que efectivament només produeix que problemes. Eh, no us entretic més, eh, ell us explicarà amb molt més bé en què consisteix aquesta nova filosofia, aquesta proposta que realment eh, considerem des d'atac és una de les més interessants si no la més interessant que eh, ha sorgit darrerament i que realment pot permetre una, eh, un enfocament nou que eh, pot introduir els canvis imprescindibles en eh, aquesta eh, forma de vida que eh, realment va eh, a, a, a cap a un precipici si no en prenem aquest camí. Endavant, sisplau. Buenas tardes al mundo. Muchas gracias a TAC Catalunya por invitarlo. Muchas gracias a todos por venir a pesar del, del calor y del periodo ya con un poco de ambiente de vacaciones, apetece más quizás irse hacia la playa o otras actividades, pero bueno, espero que os me la pena. Yo te venía un poco a presentar algunas ideas básicas alrededor del, del decrecimiento, de los análisis que hacen respecto a, a la crisis que estamos enfrentando, de ecológica y social, y algunas de las propuestas que alternativas y, y de las propuestas que hacen de crecimiento. Entonces, antes que nada, una um, quería comentar algunas, hacer algunas reflexiones sobre el, sobre la crisis, como no todo el mundo está hablando de la crisis, pues empezando con, con, con el tema de la crisis, ¿no? Lo primero es dejar claro que no hay que confundir recesión y decrecimiento, ¿no? La crisis que estamos viviendo ahora es una, un buen punto de partida para, para criticar el decrecimiento. Los pocos que hablan del decrecimiento desde los poderes fácticos, etcétera, lo, lo critican a partir de la crisis. El otro día, por ejemplo, Daniel Convendit, ¿no? Cuando, con, que ha tenido uno, unos excelentes resultados en Francia con, en las últimas elecciones, es uno de los máximos exponentes de un cierto capitalismo verde, ¿no?, eh, del europeo, pues decía, criticaba el crecimiento diciendo, bueno, ya veis lo que lo que es lo que está pidiendo esta gente, ¿no?, ahora lo estamos viendo y eh, mirad qué horrible es, ¿no? Pero la crisis también es un excelente punto de partida para defender el crecimiento ¿no?, de una forma un poco pedante, podríamos decir, hace años que estábamos avisando que... Eh, esta crisis, esta recesión llegaba y era inevitable y, uh, y así lo, lo decían los análisis del decrecimiento ¿no? evidentemente la, su recesión no tiene nada que ver con, con nuestro decrecimiento ¿no? el, para el decrecimiento no todo tiene que decrecer, tiene que decrecer básicamente el consumo de energía y de materia y tienen que decrecer principalmente las desigualdades ¿no? por lo tanto en la crisis que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con todos los planteamientos de de crecimiento. ¿no? Lo que plantea es un cambio profundo de estructuras y ningún aspecto de la recepción se asemeja a las propuestas de crecimiento. Por otro lado, ya hablando más de la crisis, tampoco hay que co confundir una crisis económica con una crisis de sistema. ¿no? Los economistas nos dicen que la, la crisis que vivimos ahora se ha, se ha originado en el ámbito de, de las finanzas, digamos, en la economía especulativa y luego se ha trasladado a la economía productiva y a la economía real, ¿no? Esa es un poco la, la, la versión oficial sobre la crisis. Desde el punto de vista de los análisis del crecimiento, la crisis es mucho más que eso, es una crisis sistémica que engloba todas las dimensiones de nuestra realidad, ¿no? Es una crisis antes que nada ecológica, una crisis social, socioeconómica, es decir, si consideramos la economía como un de la esfera social, y también una crisis cultural que tiene que ver con nuestros valores, nuestras representaciones compartidas de, de la realidad y nuestra capacidad de reaccionar frente a lo que está pasando. ¿no? Si hablamos de una crisis del sistema, estamos hablando de una, una verdadera crisis de civilización y entonces algo que uh, tiene muchos puntos de llevarnos a alguna forma de, de colapso. Entonces, como explicaba Martínez ayer, la economía tiene tres niveles, que ponía tres fotos para un poco caricaturizarlos. Está el nivel financiero, que lo que hace básicamente es prestar, hacer préstamos, contra deuda, contra el futuro, hipotecando el futuro. Y luego está lo que los economistas llaman la economía real, la economía productiva. Y luego en una tercera dimensión que sería la, econom la economía real, real, como podríamos decir, que es la que estudia la economía ecológica, que es básicamente un flujo de, de energías y de materiales. ¿no? Esa es la base física de, de nuestra economía, de toda la estructura económica y, y por ende también de, de la estructura financiera. Y ahí, en esa esfera, es donde realmente el decrecimiento de que ha empezado la crisis. No es no es al revés, no no ha empezado en las finanzas, sino que ha empezado en, en la economía física de los flujos de energía y materiales, ¿Por qué? Porque estamos llegando a, al pico de disponibilidad de los principales recursos y también a un pico de, de disponibilidad de los humideos para los residuos que generamos. ¿no? Por lo tanto, para nosotros la, la crisis no es un problema financiero o, o de liquidez, no, dice no la crisis es un problema de liquidez, que no tenemos liquidez, sino que es un problema de límites. ¿no? Al revés todo lo contrario ¿eh? hay un exceso de, de liquidez no ha habido un exceso de finanzas y las finanzas los activos financieros han crecido por encima de las capacidades reales del planeta eso es lo que ha creado la crisis en última instancia ¿eh? entonces se puede ver el origen de la crisis en las hipotecas subprime y tal etcétera pues es mucho más interesante para nosotros pues ver los análisis de la economía ecológica, de ver cómo coincide en principio de la crisis pues con los picos en, en el precio del petróleo, porque ya se sabe de manera cada vez más clara que, que estamos viviendo el pico o que falta muy poco, y así con muchos estos recursos. ¿no? Por lo tanto también todos los los planes de rescate que, que se han aprobado, lo único que hacen es agravar el problema, porque acumulan nuevas deudas, hipotecan aún más nuestro futuro y nuestra capacidad de reaccionar para dar solución y para dar respuestas a esa crisis que, que es física, no es de, de exceso de, de consumo y de producción. Por lo tanto, habrá una mayor presión sobre los límites. Todas estas crisis, la, la crisis sistémica, la crisis ecológica, social, cultural, desde el, el decrecimiento vemos que la lógica de crecimiento limitado es la razón que está detrás de, de todas estas crisis. no Es el factor que retroalimenta todos los, los mecanismos de crisis que, que se generan. ¿no? Y para el decrecimiento el debate nunca ha sido de si iba a haber o no decrecimiento. Evidentemente un decrecimiento de la economía en sentido físico es inevitable, eso no, no está en, en cuestión. Si hemos sobrepasado las capacidades de carga de la biosfera, inevitablemente, por razones físicas volveremos atrás, volveremos a estar por debajo de del techo de máximo de, de que puede soportar el planeta. El verdadero la verdadera cuestión de, de debate... debate no es saber si se si habrá uno de crecimiento, sino es saber de qué manera se va a dar este crecimiento, ¿no? Ahora estamos entrando en un escenario de transición donde se acaba esta parte idea de de crecimiento limitado y el debate dentro del crecimiento es saber cómo se va a dar esta transición. Hay muchos escenarios posibles y no podemos prever cuál será, pero sí que podemos intentar ver qué escenarios tenemos por delante y cómo podemos hacer para, para priorizar para favorecer que, que haya un, un escenario que sea deseable y no, no traumático ¿no? en ese sentido pues puede haber un colapso es decir un, un declino fuerte de, incontrolado de la población y del bienestar y una pérdida de colapso es, es también una pérdida de complejidad de todas nuestras estructuras ¿no? como ya no se pueden mantener al mismo nivel pues hay una una destrucción muy fuerte de la estructura también puede haber, puede haber una adaptación progresiva a las capacidades de carga del planeta que eso podría ir hacia un, un decrecimiento del tipo del que defendemos desde el movimiento de crecimiento un decrecimiento sostenible no solo ecológicamente sino también socialmente que se acompañe con, con una mayor igualdad también podemos imaginar escenarios más de tipo de ecofascismos o donde una minoría privilegiada pues hace, se garantiza que seguirá teniendo los mismos niveles de bienestar o incluso mejorándole al precio de, de costes democráticos y de bienestar y del incremento de las desigualdades que van a repercutir en el resto de la gente. Desgraciadamente el escenario que parece más probable desde el punto de vista de los análisis teóricos el de de colapso. ¿no? Por citar solo un ejemplo, si recordarais el famoso estudio de los límites del crecimiento de los años 70, ¿no? encargado por el club de Roma al, a, al MIT, ahí pues la, la pareja Mirus e, y Randers planteaban un poco, por primera vez una forma muy conocida también al gran, al gran público, etcétera el, el tema de los límites del crecimiento. Hubo una serie de, de, de actualizaciones de, de sus estudios en el 92 y luego en el, en el 2004 y la última versión que siempre hace lo mismo es decir es un estudio de dinámicas de sistemas que utiliza también la simulación informática para analizar las consecuencias a largo plazo del crecimiento pues en la última versión prácticamente todos los escenarios son escenarios de colapso es muy difícil que los modelos informáticos lleguen a un escenario que no sea de colapso ¿no? eso realmente no es muy esperanzador y en y casi todos los escenarios en todos los escenarios las principales variables pues caen en picado a lo largo de, de este siglo ¿no? después de un siglo de crecimiento exponencial caen en picado todas la, las variables tienen esa evolución de curva en, en campana y, y parece difícil salir de eso Por tanto, estamos hablando de la población, de la esperanza de vida, de la disponibilidad de recursos naturales, de la alimentación, del PIB, etc. Pero bueno, a pesar de eso, pues desde el decrecimiento seguimos abogando por uh, decir que aún es posible defender y concretar otro escenario y, y reaccionar a tiempo para que haya un, un decrecimiento deseable y no un, un colapso. De todas maneras, lo que sí está claro es que el futuro de la política, y, y también de nuestra acción política, es un poco la gestión de esa transición, ¿no? de ver cómo se hace esta gestión de la, de, de la transición de la humanidad desde una situación en la que vive por encima de las capacidades de la biosfera, a que vuelva a respetar los límites. Esto se nota un poco también en los nuevos discursos políticos, ¿no? el, incluso en la gestión global de capitalismo, si se escucha Obama, pues sí que apunta a un cierto keynesianismo verde, ¿no? Una especie de nuevo intervencionismo después de unas décadas de neoliberalismo extremo. Pero, como decíamos antes, el eh, ese esa vuelta al intervencionismo público no, no no permite albergar esperanzas de que vayamos por buen camino, sino todo lo contrario, porque lo único que hace es inyectar muchísimos recursos y muchísima deuda futura en reforzar las mismas estructuras y las mismas lógicas que nos han llevado a la crisis actual ¿no? entonces a partir de ahí el primer elemento que, que estudia el de crecimiento es la, la crisis ecológica ¿no? de decir el crecimiento ilimitado la lógica de crecimiento limitado y un crecimiento exponencial durante desde la época de la industrialización, nos ha llevado a vivir en un mundo imposible, ¿no? cuando es evidente, desde el sentido común, que no que el crecimiento limitado no, no es posible, no, no podemos crecer sin, sin límites en un mundo finito. Por lo tanto, el decrecimiento lo que se propone es romper con ese mundo imposible y construir un mundo que sea posible y también sea sostenible y, y justo. ¿no? ¿Qué quiere decir que vivimos en un mundo imposible? pues Hay, un, hay muchas maneras de visibilizarlo, una de las más de las más ilustrativas quizás es la, la huella ecológica. La huella ecológica es uno de los muchos índices que se elaboran desde la economía ecológica, es decir, como la economía ortodoxa no incorpora en sus teorías a la biosfera, la economía ecológica, la crítica ecológica a la economía ortodoxa, han elaborado diversos índices que intentan reponer, al, a la biosfera, al planeta a, a esa, eco, ese, esa escala de economía que comentábamos antes, de flujos de materiales y energías dentro de la economía ¿no? entonces la huella ecológica es uno de estos índices y lo que hace es medir el impacto de, de la economía humana sobre el medio ambiente básicamente calcula el área productiva que necesitamos el área de, de tierra y demás productivo que necesitamos tanto para, para producir todos los los recursos que utilizamos como para para absorber nuestros desechos ¿no? entonces son bueno hay una serie de variables que aquí no lo vamos a, a detallar lo único significativo que quería recordar aquí es que el índice nos enseña que a partir de finales de los años 80 por primera vez la humanidad ha superado el techo máximo de, de capacidad de carga de la diosa ¿no? entonces a partir de ahí vivimos en un mundo imposible, a partir de finales de los años de 1980, ¿no? de la década de los 80. Eso nunca había pasado antes y, y es es un hecho muy singular ¿no? y se debe a la etapa industrial y al crecimiento exponencial que se ha dado desde 1800 hasta nuestros nuestros días. no. ¿Qué pasa que actualmente, con los últimos datos que hay de la huella ecológica, estaríamos viviendo un 30% por encima de nuestras capacidades, ¿no? Estamos viviendo como si tuviéramos a disposición 1,3 planetas en lugar de del único planeta que tenemos, ¿no? Esa es básicamente el, la información esencial que no, nos deja la huella ecológica. Luego evidentemente la huella ecológica también tiene sus limitaciones, ¿no? Se tendrán que utilizar varios indicadores para entender las cosas por ejemplo hay un debate previo sobre la apropiación humana de, de los recursos es decir la huella ecológica funciona como si no existieran las otras especies no pues ahí habría que ver si de ese techo no no es que nos corresponda a todo no entonces habría que afinarlo un poco pero sí que nos permite ver de manera clara que que nos hemos pasado ese de ese techo. ¿no? Hay muchísimos otros datos que, que ya conocéis, igual que la, la huella ecológica, que permiten ver que estamos viviendo en un mundo imposible, ¿no? y ponía algunas, algunos ejemplos. Los científicos científicos hablan de la sexta extinción de las especies, ¿no? después de los dinosaurios, ahora estamos viviendo un, una, una extinción de escala parecida. ¿no? O se ha hablado de, de que estamos viviendo una época geológica que se llamaría antropoceno, en el sentido de que por primera vez en la una especie, la especie humana, se ha convertido en un motor capaz de alterar el clima del planeta, ¿no? Entonces, con todo lo que implica la emisión de, de CO2, básicamente, y el, y el cambio climático. Luego pone por ejemplo, el, el tema de la biotecnología, en el sentido de que también la biotecnología es particularmente amenazadora en el sentido del peligro de irreversibilidad, ¿no? eso también son, son elementos que hay que ver con mucha atención todas las dinámicas que, que pueden tener unas consecuencias irreversibles con particularmente críticas ¿no? hay un tema muy importante también dentro del decrecimiento que es la, la idea del efecto rebote que um, un poco es una crítica al principal argumento de de los economistas ortodoxos frente a este tipo de, de crítica ecológica, ¿no? Cuando se habla del agotamiento de los recursos, etcétera el típico argumento es decir, bueno, pero ya ya se inventará algo, ya descubriremos una tecnología más eficiente, más limpia, que, que solucione tos, todos estos problemas, ¿no? O ya desarrollaremos la, las renovables, lo que sea. Entonces el efecto rebote analiza un poco la, las contradicciones de esa lógica, de ver que mientras no cambie la lógica de funcionamiento, el incremento o sea la mejora tecnológica o el incremento de eficiencia no soluciona el problema. Por poner algunos ejemplos un poco burdos, se han hecho estudios de yo sé, por ejemplo, las bombillas de bajo consumo. ¿no? Tenemos tendencia, cuando ponemos una bombilla de bajo consumo, a igualar el consumo que teníamos antes, entonces la dejamos más encendida. O en el mejor de los casos, si una nueva tecnología nos permite Eh, reducir nuestro consumo lo que ahorramos en dinero o en tiempo lo invertimos en otro tipo de actividades que otra vez tienen un impacto en uso de materia y energía por lo tanto la, la mejora de la eficiencia energética evidentemente es necesaria por no es suficiente mientras no cambie la lógica de, de crecimiento limitado ¿no? podría haber muchos más ejemplos uno de los más importantes también es el agotamiento de los recursos el, el, el petróleo tiene una importancia muy significativa porque es el centro de toda nuestra economía de todas nuestras estructuras o a sea, todo nuestro sistema se basa en el petróleo pasan, o sea, empezando por la agricultura por, pasando por los transportes todo tipo de todos los productos prácticamente que utilizamos han sido producidos con petróleo o por lo menos transportados gracias a, a petróleo. ¿no? Entonces, la, el pico del petróleo lo que nos, en, nos enseña es que estamos viviendo ahora o acercándonos al momento de máxima disponibilidad del petróleo. A partir de ahí, cada vez habrá una menor dis disponibilidad del petróleo, igual que todos los otros hidrocarburos. Y, um, y su evolución pues sigue un, una, la típica evolución en Campana de todos los crecimientos exponenciales, en este caso de de la explotación del petróleo y la disponibilidad se va va a decrecer de manera irremediable ¿no? entonces solo hay un debate de si ya estamos en el pico o faltan unos años pero bueno, sin diferente lo único que sabemos con seguridad es que no tendremos ya petróleo hacia mediados o hacia finales de, de este siglo no es que se acabe, sino que se acaba su disponibilidad, en un momento en que nos costará la misma un barril de petróleo, sacar un barril de petróleo, entonces queda ahí el que quedaba y ya está. Una pregunta, por Sí. ¿Pueden aclarar los colores? Sí, esto es por zonas geográficas en el mundo, entonces la, la lo de abajo, lo verde, eso por ejemplo es Estados Unidos, que ya vivió su pico del petróleo en los años 70, y sus reservas ya van menguando. Luego está Europa, Rusia, otros, el Medio Oriente es la la zona rosada, que es la, la más importante para nosotros y lo de arriba son las reservas donde hay menos seguridad, que es por ejemplo lo típico de en zonas árticas, es decir, con el cambio climático se va a derretir todo, ah, que buena noticia, si sí agua más petróleo ese tipo de... entonces ahí no se sabe muy bien, entonces lo pone muy ancho porque puede haber puede haber mucho, sí, pero da igual porque igualmente lo único que va a hacer es retrasar unos años y empeorar el efecto de retroalimentación... de emisión de CO2 y, y de cambio climático, etc. O sea que cuanto menos petróleo descubramos mejor. pero bueno. Entonces, ¿cómo, claro, ¿Cómo es posible que, que vivamos con 1,3 planetas? No? Es un chico que dice que no podemos vivir en un mundo irreal, ¿no? No, no es posible. ¿Cómo es posible? Pues básicamente por dos razones... Por un lado hay el agotamiento de los recursos, hacia es la especie humana hemos vivido como todas las demás especies del flujo de radiación solar toda nuestra historia, hasta la revolución industrial. Entonces hemos empezado a depender de unos recursos, de materia y energía que están presentes en la corteza terrestre, petróleo, minerales, etcétera, etcétera, que se han acumulado durante millones de años. ¿no? Esos recursos o se están sometidos a una degradación irrevocable de, por la, la ley de, de entropía es de decir que a medida que los vamos usando los vamos utilizando ya no son no, no, ya no están disponibles para nosotros por lo tanto cuanto más rápido vaya el crecimiento el consumo de estos recursos más rápido se acabarán. entonces ahora estamos viviendo por encima de las posibilidades porque había unos recursos que se habían acumulado durante muchísimo tiempo. Un poco como lo que nos pasa a mucha gente aquí con la crisis de que a lo mejor la gente que no la nota porque tenía una riqueza acumulada desde hace años o de sus padres o lo que sea ¿no? es un poco lo mismo ¿no? estamos viviendo de el capital en lugar de los intereses por el momento en que el capital ya no está disponible por lo tanto eso es un tema un, hay una falsa ilusión de, de que podemos vivir así porque nos estamos estamos agotando sus recursos el ejemplo del petróleo, pues es claro, porque en, en poco más de un siglo habíamos agotado un recurso que ha tardado millones de años en producirse. ¿no? Y el otro elemento que explica cómo se puede, cómo podemos vivir en un mundo real es la desigualdad. Claro, es imposible entender el nivel de vida en los países del norte y, en, y entre las élites en el sur sin tomar en cuenta esa desigualdad. ¿no? Cuando decimos que la humanidad ha superado las capacidades de carga... Estamos hablando en su conjunto, porque si analizamos por, uh, por países o por grupos sociales, etcétera hay muchas diferencias, ¿no? Solo por países, pues, en el caso de Estados Unidos, si todo el mundo tuviera que vivir como un ciudadano medio de Estados Unidos, necesitaríamos cinco planetas, si todo el mundo tuviera que vivir como nosotros, necesitaríamos tres planetas, pero la extrema mayoría de la gente, un 80% de, de la población mundial, ni mucho menos ha superado ese ese techo que veíamos antes de la huella ecológica bien muy por debajo entonces nosotros lo que estamos haciendo es apropiarnos de todo lo que ellos no dejan de usar hasta llegar al techo y superar el techo agotando los recursos por tanto hay hay una cuestión de desigualdad muy importante en en este en esta dinámica y ¿no? gracias a los demás podemos vivir en un mundo posible. Esto por, un poco para centrar el tema de la crisis ecológica. Luego estaría toda la, la parte de crisis social y cultural, etcétera Esto en el sentido de que, aunque fuera posible, el crecimiento limitado, que no, no lo es, evidentemente, seguiría siendo indeseable. ¿no? Ahí el decrecimiento nace de la crítica ecológica al crecimiento limitado, pero también a la crítica social al crecimiento y al desarrollo, ¿no? Entonces ahí se analizan pues toda una serie de, de, de impactos más de carácter social o, o cultural que tiene el crecimiento, la lógica de crecimiento limitado y de acumulación capitalista en, en nuestras vidas. ¿no? Genera exclusión social como se basa en un sistema de competencia para poder crecer cada vez más rápido y acumular capital de manera cada vez más rápida, concentrar capital y, y concentrarse una cada vez menos empresas más grandes etcétera eso excluye a todos los que están se quedan fuera de, de este juego competitivo ¿no? y en los últimos en las últimas décadas estamos asistiendo en paralelo a a la globalización de, del modelo de crecimiento limitado del capitalismo un crecimiento muy fuerte de las desigualdades y, y de las condiciones de pobreza de la gente ¿no? un 20% de, de la población consumimos más del 80% de los recursos y es una, una cosa que va incrementando. incrementar luego hay un, un elemento de crecimiento que es muy importante que, es, que necesita la mercantilización progresiva de todas las esferas de la vida y eso avanza en paralelo a la disolución de los vínculos y de las relaciones sociales ¿no? como dice Polanyi la economía avanza sobre la desertificación de lo social en el sentido que si yo necesito crecer siempre tengo que poner en la esfera de intercambio mercantil cada vez más cosas porque tiene que haber cada vez más el pib tiene que crecer entonces si tengo que vender más cosas pues habrá que introducir cosas dentro de la esfera mercantil que antes estaban fuera ¿no? si, por ejemplo, si yo tengo si yo paso de consumir unas manzanas en un supermercado en un embalaje de plástico a consumir unas manzanas que están en, en un árbol en mi patio, eso es malo para el crecimiento porque disminuye el PIB y es malo para la economía. En cambio, si hago lo contrario, ¿no? si dejo de corto o largo bueno, y me voy a al supermercado, eso es bueno para el crecimiento. ¿no? Entonces hay un, una mercantilización progresiva que va ganando todas las esferas de nuestra existencia. ¿no? Y esto está muy vinculado a un, a un tercer elemento también que es la, la mayor dependencia que tenemos a medida que va avanzando ese proceso ¿no? hay una concentración de poder y cada vez somos más dependientes del mercado en todo eso lo podemos ver en el asco de una generación ¿no? en, en nuestras sociedades yo lo veo con, con mis padres no mi padre es muchísimo era muchísimo más autónomo que yo en muchas cosas no, no, no tenía que acudir al mercado para para responder a sus necesidades a todas sus necesidades y, y, y para para todo lo que tenía que hacer ¿no? entonces las relaciones sociales también y los vínculos de reciprocidad van disolviéndose entonces hay cada vez mayor dependencia igual que la, la economía ecológica ha generado unos índices para reincorporar la biosfera en la economía la crítica social a al crecimiento también ha elaborado índices para evidenciar que el, cre el crecimiento no tiene nada que ver con el bienestar y a veces incluso, la mayoría de las veces, es contrapulsión Uno de, de estos índices es el, el índice de progreso genuino que lo que hace es restar al PIB todos los costes sociales, medioambientales, etcétera En este caso pues está el el gráfico para Estados Unidos de 1950 al año 2000 de la evolución de los dos índices ¿no? en um, en el, el gris claro de arriba es el PIB el crecimiento del PIB en Estados Unidos que sigue creciendo de manera exponencial y debajo está este índice de progresos genuino y lo que podemos ver es que hay un, un nivel de, um, de saturación en el que ya no el bienestar de la gente sí histórica si, uh, restamos al PIB esos costes sociales y medioambientales se va estancando o incluso disminuyendo por tanto hay un momento en que ya no hay una relación entre el crecimiento del PIB y el índice de, de pobreza genuino esto más o menos estaría a mediados de los años 70 entonces esto Hemos visto un poco el, las dos patas principales de lo que analiza el decrecimiento la crisis ecológica la crisis social y ahora comentaría un, cuatro cosas de, de las propuestas del, del decrecimiento el decrecimiento no es un, una propuesta cerrada decierra un proyecto ya de semana decía hay que hacer esto luego esto el otro sino que es más una especie de paraguas de alternativas ¿no? hay muchas o sea, no, no es que invente nada tampoco sino que recoge toda una tradición de crítica ecológica y social al crecimiento y también recoge toda una serie de alternativas que se están construyendo o que se han planteado y, y tienen muchos muchos aliados y pretende más bien eso más bien ser como una especie de, de paraguas de alternativas ¿no? entonces es difícil hablar de las propuestas de crecimiento solo voy a poner algunos elementos algunas ideas claves para tener unas pinceladas de, de las propuestas que hay un primer punto que había puesto es el la, lo que la Tuch llama la, la descolonización del imaginario aquí quizás a diferencia de otras tradiciones de, de cambio radical y de crítica radical el crecimiento sí que mucho le da le otorga mucha importancia a los elementos culturales no. Está claro que, frente a todo lo que hemos visto antes, no puede haber un cambio sin un cambio radical en nuestros valores y en nuestra forma de, de representarnos el mundo, de compartir esa representación del mundo y, y poder actuar en consecuencia. ¿no? También uno de, de los efectos negativos que tiene la lógica de crecimiento ilimitado es que nos ha vuelto tremendamente individualistas por esa disolución del vínculo social del que hablábamos antes ¿no? y por eso somos bastante incapaces de reaccionar frente a todo lo que está pasando ¿no? sorprende que ante una crisis de, de estas dimensiones no haya casi ninguna ninguna reacción ¿no? pero sorprende relativamente si lo vemos desde este, esta óptica no de que hay una, una crisis cultural muy fuerte en el sentido a nivel de los valores y de, de las la capacidad colectiva de, de responder a estos retos pero es fundamental ese cambio ¿no? aunque sea lo, seguramente lo más difícil también porque no puede haber ninguna política impuesta del todo ¿no? lo que poneía ahí y este es uno de los, de los requisitos que o sea, queremos caer en un escenario de transición que tenga unos costes democráticos muy muy elevados ¿no? entonces esto pasa por redefinir el concepto de riqueza y de valor de acuerdo criterios de evaluación que no sean exclusivamente mercantiles, sino que tengan que ver con la equidad, la responsabilidad, la conservación de, del planeta, etcétera Lo económico no tiene que ser lo central y tiene que ser solo un medio, y, um, y el incremento de la producción y el consumo no tendrá que ser el objetivo central de nuestra sociedad, ¿eh? sino que tendríamos que resituar el cuidado de las personas y cuidado de la naturaleza en el centro de la política. Hasta ahora nos han vendido un poco esa idea de que, bueno, si hay crecimiento ya habrá bienestar de la gente, porque no podemos poner eso directamente en, en el centro de la política? Y eso implica nuevos principios éticos y, y, y políticos, ¿no? Bueno, ya os imagináis de lo que estamos hablando, pues de reconquistar el altruismo frente al egoísmo, la, la cooperación ante la competición, etcétera etcétera la vida social sobre el consumismo etcétera. hay otro elemento importantísimo, importantísimo que son lo, los modelos agrícolas hay hay digamos el decrecimiento lo, lo que defiende es una vuelta a, a modelos agroecológicos y en eso pues estaría en la, en la misma línea que el movimiento de la soberanía alimentaria, que defiende el principal movimiento campesino a escala, a escala global, y ahí es partir un poco de, de constatar que la, la agricultura moderna depende del petróleo en todos sus aspectos, no, no, no hay desde el, la atracción tra, mecanizada, los agroquímicos, los fertilizantes... Y luego, evidentemente, todo el sistema de transporte y distribución de los alimentos, ¿no? Todo, todo, todo, estamos comiendo literalmente petróleo, ¿no? Más que, más que alimentos. Y eso no tiene, no tiene futuro. ¿no? Incluso, aquí también hay un cierto riesgo de no retorno. Giorgesco, que es un quizás el, el padre de, del decrecimiento, hablaban también de eso, ¿no? Diciendo que, ¿qué pasa si con la, la agricultura moderna, mecanizada se pierden las especies animales y vegetales que están adaptadas a, a todos los entornos en el método tradicional ¿no? si perdemos esto luego cuando ya no tengamos el petróleo puede haber un riesgo de que no se puede volver a, a, a producir alimentos tal y como se había hecho siempre ¿no? en la historia de la humanidad ¿no? entonces el, el decrecimiento defiende cual todos los modelos de agricultura agroecológicos, ¿no? que, que vuelvan a, a una agricultura que dependa de las relaciones solares con abono natural el, el rol de los animales integrados a la, a la producción, una producción diversificada contra los transgénicos etcétera etc ¿no? y, y muy basada en el autoconsumo y los mercados locales que si no no puede ser que consumamos fruta, verdura, etcétera que venga de 20.000 kilómetros y hay que volver a a ser autosuficientes en la medida de lo posible en lo local. Esto implica un cambio también radical en nuestras ciudades, ¿no? las ciudades son unos parásitos en el sentido y habrá que, que buscar integrar alguna forma de, de producción alimentar. Esto tiene que ver con el siguiente punto que es el, la idea de, de relocalización. Esa, esa idea también es muy fuerte en el decrecimiento no tanto como, a veces hay una crítica de que se siente dice, bueno, es que vosotros estáis planteando de volver a cerraros en, en lo local y tal, no es tanto una cosa normativa de, de lo que es deseable, que también pues, se podría discutir, sino que simplemente es una, una consecuencia del ajuste ecológico, la disminución de, del uso de materia y de energía. Y el hecho de vivir por debajo del, de las capacidades de carga de la biosfera nos obliga a relocalizar. No solo la, la producción, sino toda la, la economía, la política, las relaciones sociales, todo. ¿no? Esto implica también un, un cierto nivel de, de urbanización Ahí hemos alcanzado otro pico en estos años, en el 2007, por primera vez la población mundial es mayoritariamente urbana. Es un elemento muy interesante, ¿no? Porque... El 0,2% de la humanidad vive en en las o sal el, el la mayoría de la población del mundo, perdón, vive en 0,2% de la superficie del planeta y y algunas necesita más de todo el planeta para para que las ¿no? Hay en, hay unas reflexiones, ¿no?, sea, hasta dónde llegan la, las fronteras de una ciudad, ¿no? Los tentáculos para sostener nuestra vida en Barcelona llegan hasta el coltán del Congo, pasando por el petróleo de Todos los países y los recursos y el trabajo de la gente en américa latina etc la relocalización también está dentro de, de la soberanía alimentaria otra vez hay muchas propuestas y muchas uh, iniciativas en europa y como por ejemplo la, las slow cities no la get del nuevo municipio en italia o la Transition coach en irlanda en gran bretaña que sería lo más parecido a a los planteamientos del decrecimiento en el ámbito anglosajón, que lo que intentan es a nivel local adaptar municipios o localidades a la transición postpetrolera. ¿no? Y también una cosa que tiene que ver con la geolocalización, pero no no del todo, pero habría que ponerlo en un sitio aparte es la reducción de la escala de los grandes aparatos de, de nuestra sociedad ¿no? las multinacionales las tecnocracias las grandes infraestructuras etcétera en el sentido de que él la lógica de crecimiento limitado no solo tiene unos efectos retroactivos muy negativos en, en la cual en, en un aspecto cuantitativo de que hemos sobrepasado las capacidades de carga también hay un elemento cualitativo de cambio de las estructuras que hacen que el bon ya no sean capaces, más allá de un, un, un cierto desarrollo, de responder a sus fines iniciales y más bien se vuelven en contra de lo, del, del fin por el que ha, habían sido creadas. ¿no? En el decrecimiento es muy importante en ese sentido todo el trabajo de Ivan Illich sobre estos temas, de contraproductividad, etcétera, que él analizaba ese tipo de dinámicas, ¿no? es de decir, por, por ejemplo, el, en el tema del sistema de sanitario, en la educación… De ver cuando más cuando se desarrolla una tecnocracia unatecno estuvo una mega máquina más allá de una cierta escala hay unos efectos negativos que sobrepasan él el, el, el efecto positivo inicialmente deseado ¿no? o el concepto de contraproductividad él habla mucho de ponía el ejemplo de, de los coches ¿no? de o el concepto de, mon de monopolio radical con los coches decía hay a veces una, unos adelantos tecnológicos que hacen que un medio parece el más eficaz y eso hace que desaparezcan todos los demás ¿no? en caso del coche es muy claro en un primer momento parecía una invención muy útil para desplazarse más rápido pero ha sido tan exitoso y tan útil que al final nos, han, nos ha sustituido ¿no? la ciudad está pensada para el coche y ya no hay ninguna otra manera de alternativa hacia las cosas ¿no? y lo invade todo todo el espacio y toda la, la lógica sucumba a eso también la reducción de las escalas pues otros ejemplos podría ser el debate que hemos tenido en España entre el, el AVE y las el sistema de cercanías, de trenes ¿no? de ver esas grandes infraestructuras pensadas para los que al final somos una pequeña parte de la población los que lo vamos a utilizar cuando con esos recursos se podrían hacer un sistema de, de cercanías que llegara a todo el territorio de, de, de Cataluña y España, ¿no? con, con el mismo coste de, de unas cuantas líneas de agua, ¿no? sin, sin contar todo el impacto ecológico que pueda tener eso. Hay otro, otro elemento básico que es el tema de la energía también, una de las políticas básicas va, va a ser adaptar nuestro sistema al flujo de radiación solar Casi nada. Eso va a ser una cosa muy muy muy terriblemente compleja y no y, y de la que difícilmente vamos a poder salir uh, con facilidad, ¿no? Lo que está está claro es que cuando se, ac se acaben los recursos con los que estamos viviendo ahora, bueno, no es que se acaban los recursos, se acaba la disponibilidad se acabará la fase industrial de la especie humana ¿no? a partir de ahí no sabemos lo, lo que pasará pero sí que el, la fase industrial tiene lo, los días contados ¿no? a partir de ahí tendremos que contar con la energía que está disponible como ingreso y no como como stock ¿no? solar, eólica, biomasa, hidráulica, en competencia con otros usos también Y está claro que el, la energía del futuro va a ser la energía solar pero no para mantener las sociedades tal, tal y como las conocemos ahora, no eso no, no, no es posible, no Habrá que contar con los ciclos biológicos naturales y por lo tanto no, no podemos tener un gasto de energía como ahora. Ahí está el tema de, de, la, de la eficiencia, es evidente que hay que, que reducir la ineficiencia de hecho la, más de la mitad de la energía que, que extraemos ahora se pierde es un dato realmente terrible ¿no? no solo la estamos malgastando porque estamos viviendo en un mundo imposible sino que la tiramos sin, sin siquiera usarla ¿no? y solo un tercio del, del petróleo por ejemplo que entra en las centrales eléctricas se transforma en energía por lo tanto hay un, hay un margen de incremento de eficiencia que es, que es gigantesco también hay un muchas esperanzas con el tema de la autoproducción energética a pequeña escala, descentralizando la producción y y, y organizando la distribución de las necesidades a nivel local, hasta de, de las papeas de los grupos hogares o, o tal. Pero más allá de todas todas estas políticas que habrá que, que implementar para el decrecimiento es evidente que el problema no es de oferta de energía, sino que es de demanda, o sea, no hagan ninguna energía en el futuro que pueda mantener el grado de gasto energético que tenemos actualmente los países del norte y las élites en el sur entonces la reducción del consumo de energía es la política principal que, que vamos a tener que, que implementar un, un último punto era el modelo de producción de bienes en el sentido de que bueno, en nuestra sociedad somos una, una sociedad de, de producción todo está centrado en la producción de bienes ¿no? pues incluso manteniendo más o menos esa idea lo que mmm, defiende el decrecimiento es que tenemos que entender que la reducción del consumo de materia y energía en términos físicos es inevitable pues eso no implica que el valor y la riqueza tengan que bajar depende de cómo definamos ese valor y esta riqueza ¿no? entonces aquí ponía pues en, en dos columnas la sociedad de producción y consumo que tenemos ahora y lo que podría ser una sociedad sostenible, ecológica y socialmente. Es decir, centrada en bienes durables en lugar de bienes de consumo, y sobre todo centrada en producir bienes sociales y relacionales. Es decir, todos los bienes que están enfocados a, al cuidado de las personas, a los servicios a las personas, etcétera todas esas actividades prácticamente no, no usan energía y materia. En cambio sí que producen muchísimo valor económico muchísimo bienestar y mucha riqueza. ¿no? Entonces, ahí habría una reconversión clarísima de, de nuestra de nuestra idea de, de la actividad económica. ¿no? En lugar de, produ de producir bienes de consumo, producir bienes sociales y relacionales. ¿no? También el tema de la autoproducción es importante, porque cada vez que podemos autoproducir bienes o servicios estamos saliendo de la esfera de, de mercantilización productos que sean socialmente y ecológicamente sostenibles, es decir, siempre hay que ver el impacto de todos lo, los productos que produce la sociedad en términos sociales y ecológicos, más allá luego también de todas las propuestas de crecimiento más centradas en el ámbito personal de, de austeridad, una cierta simplicidad voluntaria, etc., ¿no? de reducir el consumo. Etc. El sector mercantil siempre tendría que ser marginalmente, y existir solo si, no, si es imposible la autoproducción o el intercambio no, no mercantil y también habrá que fomentar bienes comunes uso el uso colectivo y cooperativo de de todas cosas y para terminar ponía aquí un gráfico de, de Mauro Bonayuti que es uno de los teóricos sanitarios del decrecimiento que intentaban resumir entre ejes las políticas del decrecimiento Entonces hay, hay un primer eje vertical que sería el que corresponde a, a, a la crisis ecológica, de crecimiento, de crecimiento en términos físicos de flujo de materia y, energía y de energía y de generación de residuos. Entonces la las políticas de de, de, del decrecimiento tendrían que tender a un decrecimiento de eso, del uso de materia, del uso de energía, de la generación de residuos, etc. Y eso nos lleva hacia una mayor sostenibilidad. Luego hay el eje horizontal que es el eje de, de la equidad, es decir, ir desde una mayor desigualdad, una mayor igualdad, una mayor equidad, cualquier política que vaya hacia allá también, políticas de crecimiento y el, y el último que era ten, ir de una mayor dependencia a una mayor autonomía, eso está vinculado pues a la relocalización, a la parte que relocalizamos y reducimos la escala de los grandes aparatos, también tenemos vamos reapropiándonos de, de los procesos de nuestras vidas y vamos ganando más autonomía todas estas políticas esa tendencia, el decrecimiento sería ir hacia la izquierda, hacia abajo ¿no? en ese gráfico tienen como yo creo tres niveles de, de actuación está el nivel más individual que a veces es el que más se conoce el decrecimiento de simplicidad voluntaria de reducir el consumo etcétera, luego hay un nivel más de autogestión que un ejemplo claro para mí y muy esperanzador aquí en Cataluña y en general en Europa son las, las cooperativas de consumidores ¿no? donde nos juntamos una, una serie de, de personas y de familias para consumir muchos productos que necesitamos con otros criterios que no sean solamente mercantiles sino criterios sociales y ecológicos valorando esos impactos Y luego está un, un último nivel que es más de cambio político y estructural, que sin ese no, no hay, los otros se quedan en nada, ¿no? Entonces ahí quizás es donde, bueno, no quizás, seguramente es donde el decrecimiento es más más débil, ¿no? Y donde se ve menos menos perspectiva de avanzar. Hay algún partido de decrecimiento que ha aparecido en Francia algún en Italia, pero muy en desfase con el movimiento del decrecimiento, digamos, se veía como una cosa prematura y no, no estaba clara. O sea, y parece muy difícil articular políticamente el decrecimiento, ¿no? Yo creo que tiene pendiente también un, una, una resolución de alguna manera de de las propuestas políticas de izquierda más clásicas con la ecología política que aún no no ha aparecido realmente en la esfera política ¿no? yo creo que los movimientos los partidos ecologistas que hay ahora no son representantes de la ecología política ¿no? sino que son representantes de un cierto que keynesianismo verde, un cierto capitalismo verde entonces ahí ese, ese punto es el que creo que es más preocupante frente a la urgencia en la que estamos ¿no? si el escenario es más probable, es el colapso la capacidad política de reacción que tenemos parece muy muy débil ahora mismo, ¿no? y, y eso es bastante preocupante, ¿no? pero sí que hay iniciativas más esperanzadoras a escala de la autogestión, o incluso de prácticas personales y tal, pero que eso tiene dar de sí lo que dar sí, si no hay un salto también hacia las estructuras no no podemos avanzar. Bueno, pues principio yo lo dejaré aquí, si así tenemos tiempo para el <risa> però no haver-los dormit ja del tot. Bé, doncs, és el moment del debat. Uh, penso que efectivament és un tema prou important, i al mateix temps prou polèmic com que com perquè efectivament hi hagi uh, fòssic tròxids. Se llama Galileo, o que mira Adranchisplan. Está bendito es una palabra que es auténtico también. Es que tiene una colección de libros y un pacto de Herodoto, geografía. Todo esto no pasa por, por una cuestión así de que haya bueno, un cono de un salvaje de de, de, bueno, de, de, capricho, de tal y tal, pasa por una, una, un mundo de sentido. Y eso como que ya en un ejemplo. Es puntual absoluto. Desde esta continuidad de que se multiplica y dominal la y la izquierda en un buen rollo, que, gira, que conduce a un mínimo tocado. Mientras que no se tome el tema de la geométrica. no hay absolutamente nada, nada que hacer. Eso jamás tú no lo dijo, no era tan, o sea, sí, ese, de pero no era tan disparatado lo que Y luego tienes un hijo, libro. otros libros que, bueno, si se trae el que, que está ahí, pero no hay una sola palabra que sea o sea, habría que veras algo. Por ejemplo, en, en Europa, para se sigue hablando de crecimiento ilimitado, ¿usted cree que países como la con 400 habitantes en kilómetros cuadrados?, Alemania con 280, creo que son, Italia 150, es muy rico, es una agricultura próspera lo digamos ya los eh, países en vía de desarrollo que han multiplicado por cuatro la población y se dice que pobreza tal tal, la pobreza que viene por, por lo malos que son los capitalistas y cosas pero no se mira que era el brutal crecimiento democrático Marruecos tenía 8 millones de habitantes en el mundo ¿Hacemos una onda? ¿O...? Sí, mejor hacemos una ronda y eh, contestas a todos en el bloque. Okay. Por favor, Ceci. Bueno, yo quería un que... O no nos saltaremos aquí. Sí. Me quería contestar lo que dices, señor, en sentido de que yo creo que el problema democrático a mí no le parece un gran problema, porque yo creo que la población se puede como por ejemplo, la cosa que tenemos aquí en España, en una federación, sabes, población simplemente dando la educación y la oportunidad a, a las mujeres de, de controlar de controlar eh, la natalidad, eso es todo lo que, que no. Luis, por favor. Ahí al fondo Luis. Sí, yo sobre sobre el debate de la demografía, solo quiero decir una cosa que es curioso Pero 200 millones de estudiantes, o de europeos, consumen... 600, no era lo 200, 600, tiene poca importancia para los europeos. Consumimos como 10 veces más que 3.000 millones de euros. Es lo que estamos Sí, bueno, yo después un poco lo mismo que la misma reflexión de Luis sobre la democracia ¿eh? no, no es un tema de, de tabú, ¿eh? desde el crecimiento hay un, una claridad absoluta sobre el hecho de que el crecimiento de la población, igual que cualquier otra variable, no puede tener un crecimiento limitado. Y hubo un crecimiento exponencial de la población y va a tener la misma evolución en Campana que todo lo otro. Ahora, el problema como siempre, es político es decir cómo se va a dar esa transición no se va a hacer porque claro también es el, el escenario de lo que es más un ecofascismo es, ese, es decir, vale vamos a deshacernos de toda la gente que sobra y quedarnos una élite con, con lo que quede ¿no? pero pero yo creo que más allá de, de esa evidencia de que la población hay un tendrá que no sea, no puede seguir creciendo indefinidamente esto es, es, es evidente no Pero yo, más allá de esto, sí que estoy de acuerdo con Luis, ¿no? Hay que recordar que el problema de capacidad de carga del planeta lo causamos una minoría. Es lo que decíamos antes, el 20% de la población consumimos, el 83% de los recursos, y somos los que vivimos, los que hacemos que, no, que la biosfera no pueda con nosotros, ¿no? No es el exceso de población que hace esto, sino que es una una minoría, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el tema de China, ¿no? Todo el mundo asustado con China, Dios mío, los chinos y tal. Bueno, los chinos siguen viviendo por debajo de, de las capacidades de carga del planeta, si lo vemos a nivel de país. El problema son las élites o una clase media occidentalizada que cada vez va creciendo más en China y en India y, y, y, y hace presión sobre los recursos igual que nosotros. ¿no? Pero el problema es nuestro estilo de vida, no es la cantidad de gente. Con la cantidad de gente que hay ahora, y yo creo que incluso con la cantidad de gente que prevén la, los principales modelos de, de transición demográfica, de, se puede alimentar a toda la población y a la carga de aquí a la transición demográfica con agricultura orgánica y con otros modelos, no no, no es el peor de, de los problemas, sí que es un problema importantísimo, o sea yo creo que más que un, un tema de tabú, es un tema de, de priorizar las cosas, ¿no? De, Sí, es cierto que quizás deberíamos deberíamos hablar de eso también no debería estar, sí, puede ser que eso tenga razón pero pero yo creo que el, el tema de la, de la desigualdad es más es más acuciante que el tema de, del exceso de población ¿no? y mucho más eh, ¿con la población actual alimentar a esta población con la cultura ecológica Bueno, vamos a ver... Eh, Segundo, es, es, eh, ¿no dejaremos eso, espacio en de ninguna especie más? O sea, todos queremos una... Eh, perdón, perdón, lo no puedes... O sea, puedes hacer una pequeña réplica, pero no puedes hacer un nuevo diálogo. ¿m? En todo caso, evidentemente, eh, la soberanía alimentaria tiene una respuesta importante sobre eso. ¿m? Vamos a hacer una segunda ronda. Eh, el compañero de allí, por favor. Yo quería empezar con... habla y quizás yo me gustaría que se les voy un poco más el tema de esos modelos, porque yo no los tengo yo no puedo hacer esos estudios sí. pero si imaginemos que por una extraña razón uh, metafísica toda Europa y Estados Unidos disminuiríamos nuestro consumo lo que no es de esperar es que si no hay un gobierno mundial China e India no quieran alcanzar una, un, un nivel de vida muy superior que tienen ahora y eso también, en el sur de definitiva de, de también se habla de que está muy bien lo local y que realmente pues, se necesita relocalizar pero si no existe realmente un gobierno unas leyes mundiales, quizás gobiernan un poco más los recursos del planeta si entendemos el planeta como un organismo vivo y nosotros que nos estamos aprovechando de él difícilmente podríamos eh, una, eh, ser ejemplo nosotros de lo que tienen que hacer países que realmente nos quieren visitar y, y la otra cosa es que hace, hace unos, unos días pues, hubo un debate sobre, ...en el Ávora... Y, uh, ...y que se hablaba de, de socialismo... ...y ...y que había una persona muy importante... ...de ...pero quien dio la creo que fue... ...José María Cabezal... ...que dijo que... ...haz pues, hablado o no, que han dicho que hay que dar mayor, mayor importancia... ...la solidaridad, el terrorismo... ...porque el altruismo, el cooperativismo... ...y sobre la propiedad privada... Pero José María Cabezal, que evidentemente es capitalista... Yo por la clarísima reflexión de que el capitalismo está mucho más cercano a los eh, instintos humanos Hola. que no todo lo es. Yo, sinceramente, creo que el creativismo es una capacidad adquirida por el hombre, pero que no es instinto. Yo... Lo que veo ahora es que hace tiempo, o sea, es, es constante los medios de comunicación que se ha Los políticos constantemente dicen que hay que crecer. Están muy orgullosos del crecimiento y si crecerá el 3, mejor y si Y el proyecto es siempre crecer Es constante, Esto, es evidente que el mundo es redondo, es limito y que el crecimiento constante es absurdo Además, a esas alturas, el producto interior, el producto bruto que, que, que existe, por ejemplo, en España, ya es suficientemente amplio y grande como para que haya riquezas de sobra para todos y sin embargo aún hay que conseguir fabricar más riquezas el problema es que de entre dos planteado hay una desigualdad terrible unos viven como arazas y otros no llegan a entonces esto es, es por aquí por que tiene que... pero vemos que la obsesión terrible es mantra, es como una es como una, un fanatismo tiene los políticos, es el crecimiento sin importar si ya se ha crecido suficiente o no entonces esto, mmm, yo creo que esto acaba muchísimo en la población porque claro, lo que se dice es que si no se crece no hay trabajo entonces, si no hay trabajo, pues bueno, ya, ya no es lo que ocurrir, ¿no? entonces, eh, ¿cómo se cuadra el tiempo, no? porque, ¿cómo se consigue eh, hacer cometer a la gente que no se puede crecer indignadamente, que ya hay requerida suficiente que lo que se trata es ir por los caminos distintos, ni qué. Y que claro, que la gente no piense que cuando hay gente de crecimiento no estáis hablando de poder ni en serio. Primero, con el tema de la democracia, me parece que, que hay un concepto sí. de un asunto de un asunto de un asunto de poco más alto, por favor. No, quería retomar el tema de la demografía porque creo que sí, efectivamente, hay una obra en el sentido de que a nosotros, como el Pantelador de alguna manera, eh, el mayor presidente de Belén nos pista, independientemente de que se por la población deficiente, China anunciaba no que va a cosa, la mujer, la mujer, la que tiene el conjunto de significa que hay alrededor de mil millones de personas que van a tener una extranjera de vida similar la que tenemos aquí es la entonces, digamos, si sumamos si sumamos y rezamos, que no es tan complejo es el proceso, nos damos cuenta de que en realidad, la democracia pasa a ser un problema claro, y por un motivo por otro eh, y esto también lo el compañero, aquí en general las líneas de áreas contemporáneas que hay para medir temas de responsabilidad y demás lo evita yo creo que aquí hay, hay dos cuestiones bien bien diferentes la primera es que efectivamente tenemos una idea creada sobre el, sobre la desigualdad ese es un Ahora, tenemos un crecimiento exponencial de la población, y eso es un problema, es un problema de especie, no es de, de capitalismo, desigualdad o desigualdad, no, pues seguimos creciendo como especie, y bueno, no, no, no vamos a gasto. Entonces, a mí me parece interesante las pautas que aporta el, el decrecimiento con, con la ideología del análisis, ahora yo preguntaría por, ¿realmente creemos que el ser humano va a decrecer? ¿Realmente pensamos de que la especie está preparada para hacer una regresión? Para volver a tirar este agrado por los caballos. ¡Ay, nadie no eso! Bueno, el, el decrecimiento plantea esto. ¡No! ¡Joder! Sí. Bueno, estamos planteando, digamos, una economía que no dependa del petróleo, ¿no? Es decir, no sé si mi papá dijo que una figura exagerada, exagerada de, de esto, ¿no? no Pero evidentemente, digamos, hay habla de una... Yo, yo creo que aquí el problema, o mí por lo menos, el punto de vista conceptual, es cultural Es decir, si realmente creemos que la sociedad... Yo he hace poco en Sudamérica. ¿Qué que quieren en Sudamérica? Un móvil. Y es que la mitad de los pacíficos pide otro Entonces, eh, a mi esta es, es, es la, gran, la gran incógnita que aparece en lo que plateas en el diagnóstico de crecimiento Entonces, Yo no veo ninguna técnica cultural para que el ser humano como especie realmente se plantee de crecer Al contrario, acaba de decir el gobierno chino que en 2015 va a haber los 200 millones de por el nivel de seguridad social que había aquí en el siglo XIX ¿Eh? No, no, claro te confondo, pero eso significa de que el chino va a crecer totalmente Entonces, hacer, bueno, paramos un momentito más Hospitales, va a más carreteras No, no, más... no, no Paramos un momentito claro, Yo dejo la, dejo la pregunta, no es, no es, una, no es una respuesta Simplemente una pregunta más al foro Tampoco <ríe> <ríe> <ríe> <risa> no, no, no. Bien, haramos, no, haremos nada, una respuesta Y eh, eh, iniciaremos un, un siguiente turno de, de, de intervenciones sí, Muy rápido, para no robar Tiempo, si el, el debate Es interesante, la verdad no, una cosa que sí quería remarcar es que se dice muchas veces, ¿no? Es que estos desde el crecimiento quieren volver atrás, quieren volver a las cavernas y tal. Desde eh, el de, de, de crecimiento no planteamos volver atrás, entre otras cosas, porque es imposible. Sí. O sea, no... Hay un proceso evolutivo y entonces el, el, no se puede volver atrás, es imposible. Aunque nos gustaría que no es el caso, no es posible. Por lo tanto, no, no se trata de volver atrás, ¿no? Se trata de... Lo que proponemos es un proyecto político-normativo que evidentemente tiene bastantes malos números. Es lo que comentaba antes. Hay bastantes números de que el escenario de futuro que tenemos es el de colapso. Colapso a nivel demográfico y en todas las otras variables. Y, um, pero el decrecimiento es un intento de reaccionar a eso y no aceptar ese futuro que nos deja ¿no? No, no, no aceptar que nos dejen un futuro tan cerrado ¿no? sobre el tema demográfico no, no, no vamos a hablar sobre de esto por sí que yo creo que es importante ¿no? el, el, el razonamiento que hace el compañero de decía bueno pues que los chinos van a querer lo mismo que nosotros entonces habrá más gente ya el problema entonces no es la cantidad de gente es el modelo de vida occidental bueno no es que haya esta cantidad de chinos es que quieran vivir igual de, de irracional que nosotros, ¿no? Es un, un problema de modelo de vida. ¿Qué es lo que la gente quiere? el debate de la naturaleza humana y tal, bueno, eso siempre vuelve. Yo no creo que la naturaleza humana sea buena o mala, ¿no? Es, somos buenos y malos, evidentemente, pero pues sí que somos capaces de de no aceptar un futuro tan tan negro, yo yo espero, ¿no? Si no, no, no estaría aquí sí me parece muy importante el tema de, de, de político, de los, de los partidos políticos. ¿no? El, en ese sentido el decrecimiento llega un poco a romper también esa lógica de izquierda a derecha. Es decir, que haya una unanimidad entre la izquierda y la derecha sobre el crecimiento es tremendamente sospechoso, porque más o menos están de acuerdo. Lo único, hay unas pequeñas diferencias de decir Bueno, el fruto del crecimiento para la derecha tiene que ir todo a reinversión productiva y de capital y para la izquierda a lo mejor hay un poquito más de distribución, pero el crecimiento tiene que estar ahí, ¿no? No hay espacio para preguntarse qué producir, para qué, etcétera Entonces ahí para mí sí que eso es uno de los elementos más más importantes, ¿no? Que ahora tiene que emerger la ecología política en el espacio político, si no estamos, estamos perdidos, ¿no? Y eso es es la cosa más, más urgente que que tenemos que conseguir ahora de, de, de que ese tipo de esta lógica que no está contemplada ni en ni el imaginario de la izquierda tiene que, que tener una voz política también, ¿no? sí. Eh, sí por favor usted por favor sí Sí, sí, sí, después usted, sí, sí, sí, después usted. Sí. Yo quería eh, como hoy un poco en la de poder hacer o uh, colaborar con las personas que hacen algo uh, en esta línea ¿no? se le ha de nombrar parte de los problemas que no entonces um, sí, uh, como hay pocas personas que, que están y en línea, la ofencia como de tomar medidas para los clientes pues, pues, los pequeños de, de personas que ya se están moviendo en este sentido de cómo reportar las redes eh, o si que esto ocurriese se anima en las entradas bastante hablar un poco de esto para seguir más en la solución no poner más bien en el modo de, de solución en eh, Eh, hay, hay muchas palabras, entonces veo que efectivamente me hacen signos los que ya las han pedido No se preocupen, es que hay muchas ¿eh? Entonces ya les llegará tranquilos eh, Aprovechando eso, yo también me la pido y me pongo las cosas <risa> eh, Por favor Bueno, solamente que mencionar el eh, crecimiento de la población Vuelvo sobre eso, China por lo menos tiene una política de limitada de la población que tienen cierto derecho de tener lo mismo con los otros si va a ser posible ya es otra cuestión eh, y aquí eh, la amenaza de que no hay quien nos pague la publicación no tiene mucha lógica bien, pero quería eh, decir en realidad el crecimiento, crecimiento creo que es una necesidad nuestra eh, del humano eh, el tipo de crecimiento, esa es la cuestión Entonces podemos, eh, si no hay suficiente materia prima, yo creo que el sistema será eh, capaz de hacer, por ejemplo, en patatas fritas, eh, que con sabor, con todos los sabores y que tenga la población cierta eh, satisfacción. Y crece, la, la masa monetaria, el tipo puede crecer, o sea, esto es lo pero no va al coste del mediamiento o poco, pero claro, no sería satisfactoria ese tipo de tratamiento yo decía al menos tratamiento eh, a coste de las materias primas sino de unos valores inculcados y ajenos al ser humano en realidad, pero supuestamente ser satisfactorios para los vocaciones pero un crecimiento satisfactorio puede ser, por ejemplo, en valores culturales, porque la cultura no, no consume casi materia de prima. Los eh, multimedios, por ejemplo, corta pues, salud, pero condiciones culturales de todo tipo, una pieza de trabajo mueve dinero, da trabajo, pero no eh, carga nuestro, la tierra. Y a lo mejor en ese en este sentido sí que es posible un crecimiento satisfactorio y mucho mejor que el que tenemos ya a acabó el crecimiento y lo que lo creemos si vemos si, si vemos que, que crecemos en valores en, en cultura si se pueda adaptar la humanidad a eso yo creo todos podemos ser muy felices y el sistema capitalista a lo mejor también porque, se dedica a eso, claro, eso no sería la solución inicial. Bueno, no, gracias. Luis. Ver, tres cosas buenas. Días. Con el tema de la democracia. No es por no tocarlo, es que yo creo que el foco no está... ahí. ¿no? Eh, dos o tres dos, por la Punto uno, China ha sido el único país que ha lo de una familia de foco. Si esa, esa regla esa ley, nos la pusiese la quinta, seríamos si a cualquiera de los gobiernos, de ahora, Esto es Pero la segunda es que, ahora bien me eso, pues la humanidad va como va. Yo no tengo por qué imponer a nadie que tenga personas fascistas. El eh, segundo dato al respecto es que en este momento, no me acuerdo si es último pero es alrededor de 20 millones de personas que mueren cada año de año sobre 20 millones de personas que mueren a años de hambre representarían para los 200 millones de estadounidenses como los 200 millones de europeos eh, si redujésemos siempre y nuestro consumo de alimentos ya nos de hambre porque podrían morir nosotros y nosotros ganaríamos la salud, la salud es decir, no es un problema de recursos es un problema de distribución de recursos una cosa diferente y segunda cuestión, con el tema de caracas, es muy interesante lo de, el tema de los instintos, etc y claro, lo que pasa es que depende del instinto, ¿verdad? Porque, claro, el instinto es que, cuando alguien lo pende en, en algún momento, si lo pende en el principio, lo vende y va esto es lo no que refiere al instinto Pero resulta que para dónde la cultura, para dónde está la historia, etc en ese sentido, dos cosas una. fíjate que es curioso las poblaciones indígenas es decir, las poblaciones justamente menos contaminadas por nuestra evolución cultural son más cooperativas luego por tanto no debe un tema de competitividad lo que viene de los distintos sino que vendrá justamente de la revolución cultural de una determinada evolución cultural dentro de un determinado de sistema económico que justamente te está vendiendo todo el día la y eso es un error y tendremos que deshacerlo y si no volver a tener lo cual es muy difícil lo eh, cual es, eh, es eh, o es que tú tu instinto quiere que yo que se eh, que la lavadora o el móvil que compras se destruya unos de dos años día esto solo quiere por instinto no es, es seguro que no es seguro de que no Eh, y tercera cosa, para el compañero si era posible o no el decrecimiento Yo sinceramente creo que como estamos precisamente dentro de esa línea eh, cultural etc. etc. el crecimiento voluntario, colectivo, es el político En pequeñas colectividades a mejor, si la más conflictiva Desde un punto de vista general yo creo que no Yo creo que por desgracia decreceremos como una posición del pasado Sí, no, no, no es así lo que ha hecho el sistema, el sistema, como lo ha he hecho anteriormente, cuando llegó un límite, final de guerra mundial, otro límite, segunda guerra mundial? venga, nos damos un cuento de con todos, no nos hablamos unos cuantos, y sobre todo, los que quedan, aceptan el que al día siguiente de acabar la guerra, tienen que, que aguantar con la amistad o el o la tercera parte de lo que consumían previamente, van distintos y ya está, ya podemos seguir creciendo yo, yo me tengo que por desgracia como no somos subidientes su inteligentes como gente ¿eh? porque estamos dominando una historia que es llegamos a confundir lo que es decir, lo que vamos a confundir lo que vamos a confundir seguramente colectivamente se lo vamos a ver y acabaremos tanto en los grupos como en la realidad publicada y acabaremos tanto en los grupos como en la realidad publicada y um. en la realidad publicada jo una mica fascinistes i no no tinc cap solució a tot això, doncs sí sigui que voldríem fer doncs, bueno, un parell d'anècdotes, un parell d'alimentes que crec que són bastant significatives. Jo el professor d'Economia, d'Institut, i doncs el meu treball eh, i el meu contacte és diari amb adolescents. I, evidentment, us doncs, demanda de fer temes d'Economia i, i, bueno, i això frustrant, doncs, a intentar transmetre eh, idees o valors doncs, com eh, la solidaritat, eh, la, la, la conversió, perquè eh, jo, jo trobo que els nois, no per, no per culpa seva, eh, però els nois a, a, arriben doncs, a un egoisme, amb una amb casa que a competir, amb una que han a consumir eh, absolutament brutalt. I un altre exemple és, eh, bueno, aquesta gent aquest, som viatges ja de curs, ven de dones, i aleshores com sembla que l'única afició que ens tenen és poder anar a la botiga i poder comprar, com més, com millor jo. I parlant de nois de 13 anys, no? Aleshores, doncs no sé, a mi néixer bastant estar bastant, eh, bueno, bastant trist i bastant impotent doncs, a, doncs, per, poder fer, bueno, doncs, per poder tirar endavant aquestes coses. No? I si jo vaig a l'escola amb bicicleta doncs veig que els nanos de seguida el primer que penses és entrar-nos al carnet el més possible per anar a moto i com més grossa millor. No? I, bueno, eh, podria apuntar això de manifest. No sé si saps que o però una altra cosa que volia comentar. Eh, és, la, és la següent. Eh, jo crec que és molt interessant aquest, aquest, aquest concepte de creixement, i jo intento aplicar doncs, a nivell individual, aquí veig això que hi ha a nivell individual, de tan petits o tan petits... fer tan petits detalls, no? Però, a de, és a dir, no... Tinc l'última dubte de ja si això és... Eh, és viable, doncs, en aquesta societat a la que estem eh, perquè, eh, per exemple, doncs, aquesta competència és la que ens fa entregar o no, però és la que ens fa, doncs, eh, doncs, que els medicaments millorin, que la productivitat augmenti i, diguem-ne, eh, això, jo crec que és així. No sembla tot una altra fórmula com perquè, eh, doncs, aquest, això que s'anomena progrès, doncs, Eh, segueixi segueixi eh, continuant, o no? segueixi evolucionant I bé, doncs em sembla que no tinguis l'estat d'ahir Sí, bueno, jo lloc intentaré fer el que uns indis diuen que és una frase que m'agrada molt que diu que hablar no, conversar és més escoltar que dir m'agradaria que el penséssim però en fi és una gràcia que he fet uh, uh, el que sí que volia dir és que hem de ser esperançats, encara que siguem eh? encara que no siguem massa optimistes jo metgo un punt en el mensatge amb el qual ja estic al 100% d'acord, perquè crec que el problema que tenim no és la crisi d'aquesta que parla, que es parla sinó que és una crisi de moral, d'ètic i hem d'anar els tres, hem d'anar per aquí hem de trobar la nostra moral el ben individual i posada al servei de la fraternitat aquests tres principis que el Francesc ho ha dit anys, que va ser la libertat, la igualtat i la fraternitat més que la solidaritat fraternitat, som germans tots aleshores respecte a, a, a ser esperançats en el moviment del creixement el de tu en parla del a creixement en de creixement a de en de perquè fa molta porc aleshores la a sembla que vol dir no t' créixer sinó créixer d'una forma intel·ligent i moralment moralment ètica amb nosaltres mateixos però sí que hi ha una cosa que la veig complicada que és el mensatge tots nosaltres volem ser dignes de nosaltres mateixos hem de solucionar el tema del treball. Com? Amb el mensatge del decreixement o creixement, Solucionem el mensatge per tots nosaltres de dir jo com em guanyaré la vida amb un sistema de no creixement d'una forma digna que faci que jo estigui satisfet de la meva posició en la societat jo crec que aquesta hauria de ser l'olumoració que entre tots hauríem de fer per dir com el mensatge de no créixer o créixer intel·ligentment que seria no créixer utilitzar el que reia aquest senyor potser demanar que no es creixi més al tenir més temps per llegir més temps per historiins més temps per disfrutar d'una obra de teatre que fa company. i com realment nosaltres tenim aquest intercanvi del cert, del cert mercat dels segles inicials en què es va es va desenvolupar l'intercanvi d'aquelles patates fort, jo necessito col·lo les meves patates això com pot ser el mensatge que haurien de posar els que estem d'acord amb el decreixement per realment encisar a l'espectador vull fer un de conversar més del escuchar que digo que... bueno, voy a comentar también un par de cosas para ir participando también Con, decías que, que se puede hacer, que podemos hacer ¿no? pues hay muchísimas cosas ¿no? es una cosa infinita como decía, si el decrecimiento es un paraguas de alternativas, no necesariamente son cosas que se definen dentro del decrecimiento, ¿no? pueden ser cosas que se hacen que ni han oído hablar del decrecimiento porque va en la misma en la misma línea. Yo creo que tenemos todo un abanico de, de cosas por hacer, ¿no? con los tres niveles que comentaba antes, no a nivel personal, a nivel individual, pues se hacen muchísimas cosas, desde no tener móvil, no tener coche, no ir de vacaciones a República Dominicana, sino que ir a en algún sitio en Cataluña, pues hay, hay mil cosas y a nivel de autogestión también, la, las cooperativas de consumidores yo creo que es una de las cosas básicas, ¿no? porque si no estáis ya en una cooperativa ponemos en una lista de espera porque para mí es una de las cosas básicas porque permite de entrada reducir el impacto social y ecológico de una gran parte de todo lo que consumimos, pero igual de importante o quizás incluso más es volver a, a encontrarse con la gente en aspectos básicos que antes no, no compartíamos. ¿no? Para mí es muy importante ir a la cooperativa con mi hijo en lugar de ir al supermercado. ¿no? que uh, Ya sabemos que a los hijos es igual lo que les digas. no al final lo que les queda es lo que ven. y Yo espero que algo le, le quedara de, de que recuerde que iba a un sitio lleno de gente para coger la fruta y la verdura y no iba a un supermercado. Creo que todas las iniciativas más dentro del decrecimiento de, um, la, la, la charcha de Crechement en Cataluña cada vez es más, es más amplia y cada vez más gente participando. El grupo de Barcelona, la empresa Apple de Crechement, se suele reunir uh, en Linfo Spa en la Plaza del Sol. En la página web de crechement.net pues está la información de todas las actividades que se hacen, de las asambleas y, y todas las, las actividades son abiertas y se espera a gente. Y como siempre la parte más difícil, la parte Estructural y política ¿no? yo creo que hay que fijarse mucho en en lo que plantean los partidos respecto a estos temas reclamado estar ahí es tremendo, tremendamente excepcionante ver los pocos que éramos el otro día en la en la manifestación sobre los transgénicos los partidos han in, ignorado una una iniciativa de ley popular que es la que ha tenido más firmas hasta ahora es ¿eh? ha sido un insulto para la democracia catalana y realmente hagamos no éramos suficientes los que estábamos estamos luego que comentar sobre el nombre del de que de, de a mi el nombre me me, me da igual no me me hace un poco de gracia que la tu después de ser de los que lo han popularizado más lo dice no pues mejor a que bueno que quedamos no yo creo que es demasiado tarde para cambiarlo no es interesante lo de a, a crecimiento en el sentido de como lo de, de ateo, ¿no? bueno yo no creo, pero es una cosa, sí que en evidentemente las palabras son importantes, pero yo creo que es demasiado tarde para cambiarlo, ¿no? a mí más que el, la palabra me interesa el contenido y, y hay otros sitios donde a lo mejor plantean cosas parecidas con nombres más engrescadores, ¿no? como si en, en catalán, en América Latina pues el buen vivir es muy parecido al decrecimiento y desde luego tiene un nombre mucho más mucho más atractivo ¿no? pero bueno es, es lo, lo de menos sobre el tema del trabajo el trabajo bueno habrá que empezar por repartirlo reducirlo y hacer otras cosas ¿no? yo creo que es un falso argumento siempre es también ¿no? los sindicatos tienen mucha resistencia con este tipo de, de planteamientos porque tienen miedo al cambio ¿no? de, pero Igual que la gente puede estar haciendo coches, pues puede hacer, estar haciendo otra cosa, ¿no? Hay estudios en el crecimiento en Italia, por ejemplo, de reconversión de la industria automovilística hacia sistemas de producción de energía descentralizados y, uh, y organizados en función de las necesidades de los hogares, ¿no? O sea, sí que se puede reconver reconvertir a lo que hacemos, ¿no? y también reducir y compartir el trabajo, si trabajo menos horas pues puedo estar más tiempo con mi hijo y tengo que gastar menos en guardería, es todo un círculo, vas ganando otras cosas. Bueno, quedan aún cinco palabras, os pediría brevedad, pero en fin, autoregularos, autogestionar, por favor. Fernando, después, después usted más el modelo el modelo económico basado en un crecimiento infinito en un entorno que es finito que es un absoluto es eso conduce al desastre si puede mirar pero eso lleva al desastre que entonces qué representa este que, la forma de que esto representa sensatez representa un diverso para no ir al desastre no sea, ir allí entonces si queremos ir al desastre, digamos que le digamos con esto a ritmo entonces ya desapareceremos esto no es una opción pero no es, no es la mía entonces, este concepto es el punto de partida para cambiar el rumbo porque sea, es que si no vemos esto tenemos asegurado. Entonces, yo creo que aquí ha salido un poco de la cuestión de la demografía, de ejercicio del pesimismo, sí de la especie humana, hay intervenciones en esa línea. Pero yo creo hay que dar un poco la nota optimista. Es decir, es un pensamiento, eh, el miedo a los demás, a los que vayan a venir, el de mal, significa que los demás que van a venir a este planeta, Pues, eh, son personas competidoras como nosotros, o los que ya estamos no vemos a los que van a venir aquí como compañeros o compañeras los vamos a ver como competidores y si son competidores son posibles enemigos es decir, este planteamiento es el pensamiento del capitalismo el capitalismo piensa así competitividad al 100% 10, cada día, cada el vecino, es, todos van a ser competidores yo estoy en una selva y a que defender, ese es el pensamiento del capitalismo por lo tanto, si pensamos de esta forma pues podemos llegar a esta conclusión porque no vemos a los que van a venir como compañeros, como cooperadores que nos puedan ayudar al trabajo que tendremos que repartir es, decir, es cambiar un poco el chip porque si pensamos con el chip actual entonces yo creo que está, eh, hay que cambiar un poco esto el ser humano, y si ha llegado hasta donde ha llegado ha sido gracias precisamente, precisamente a la cooperación ¿Sí? el ser humano no es competitivo por naturaleza porque si aquí no hubiera sido no aquí, hubiéramos desaparecido como es que ya hace de, de porque los primeros pobladores, los primeros seres humanos vivían en entornos mucho más hostiles mucho más difíciles que ahora con índices de vida media en torno a los 30 años entonces si ¿sí? ha llegado a donde hemos llegado porque ha sido por un proceso cooperativo que está en nuestros genes, que, es que el discurso oficial nos intenta hacer somos egoístas malos, porque tienen todos los defectos del mundo y eso es lo que nos dan los medios de comunicación estamos sometidos a un lavado cerebral de 24 horas al día, 7 días a la semana y eso nos distorsiona la realidad, hay que reflexionar sobre eso ya estamos yo ¿No? la sobre el tema pràctic, eh, com ser pràctics, no? Jo una de les eh, dels moviments que s'estan donant actualment eh, que penso català, espraeu. No? Sí, sí, sí. Endavant. No, del tema de les strategies i el taus o les heu anomenat Exacte. Eh, doncs... Sí, el centre sí, eh. Sí, és un moviment que no es posa a Anglaterra No es posa a Anglaterra Sí, sí, perfecció. no es Anglaterra per El que volia ser començat són diversos poblets de pobles d'Anglaterra, una metodologia i, I ara se n'està parlant però dir com a concepte i aquí l'enllaço amb el tema del nom, jo d'això de creixement sembla que hi hagi si no m'agrada m'agrada la idea perquè l'entenc però sembla allò eh, castradora, no? Ara, això no ho podem desencancar allà perquè clar sembla que aquest component i això és difícil de transmetre a la gent, és poc popular en canvi la idea de transició és que m'encanta hem de transitar, estem anant d'una era preglobal a una era global, el canvi és total que de fer, a tots nivells, i penso que en aquest sentit hi ha una nota per a mi quan fem aquesta comparança és que sempre, quan s'ha de la història ha sigut perquè hi ha hagut alguna guerra, doncs sí, és cert, però en aquests moments hi ha alguna que mai a la història hi ha sigut i és la gran capacitat de comunicació que tenim, no només amb internet, la televisió és una eina excel·lent, el que passa que està en mans de, de, de els que sabem, Esclar, ens estan bombardejant amb l'abrandat de cervell les 24 hores. I no és estrany que els, els adolescents doncs, eh, podrem, doncs, fan el que els dius a la els pares doncs, que també van rompant potser no, no són prou conscients. Dir, que entrem en una inèrcia negativa de... però en el moment en què comencem a, a, a utilitzar mitjans de comunicació massius per Despertar aquest tema d'una altra canviant d'era. Penso que les coses poden anar a canviar. O sigui, per mi el, crec que és una era apassionant. També sabem que l'hem de saber viure i de descobrir els elements positius. I hem d'anar, doncs ara toca de créixer evidentment, però podem creixement d'aquestes manera però creixen altres coses. Dolors espirituals o d'altres maneres. Sí, Molt bé, jo volia felicitar pel senyor, jo, tío, eh, per, la seva, per la seva presentació. Tots Nosaltres que estem aquí, la majoria, som si ens ho a ningú, una mica estranys, no? Davant dels nostres amistats, en general, eh? Però bueno, doncs, hem d'anar seguint batallant, perquè l'única sortida és la que ha dit el senyor Josio. O sigui que s doncs hem de responsabililitzar. De, de I el que és molt important eh, sentit abans ambaquest senyor el, el mestre, amb, amb la tele, jo vaig ensenyar els meus fills, a veu les televis per ser crítics amb la tele. Ja parga món per un fill gran em vaig mira papa. A para la tele que això no ho molt bé. <laughs> no. ah Au Això. No. No. No amb, amb la situació econòmica actual el detreixement ve per si mateix. Vull dir, ja d'entrada, malauradament, ja, ja, ja hi trobem, però hi ha una gran quantitat de gent no l'atur que té molt poc per de créixer. Nosaltres homes estem una la situació econòmica que ens podem permetre tenir en comptes de 6 parells de cebates, que n'hi ha 4. N'hi ha que només en tenen una i, i n'hi ha gent no fa res. Llavors, la situació d'anar o de treixement és molt diferent d'un lloc o una situació econòmica amb altra. I això vol dir que ja molta gent amb edat de reproducció està a l'atur, dificilment diran de tenir fills. Per tant, la demografia, la, la demografia ja també aquí quedarà manera, de la mateixa manera que va haver el baby boom aquell o altres situacions, no? I una cosa que sí que veig és molt important, però crec que és molt més important i com molt urgent, una justícia redistributiva d'un peteniu. Per què? Jo només volia deixar aquí dos exemples perquè tot plegat s'ho recruginem sobre, sobre això. Avui dia la canalla quan neix, com si posem unes habitacions de joïnes i d'objectes inútils per duplicar, mentre as altas de margem não têm a igual portátil lá. Aqui penso que há muita pausa fé, e entendo que o atrexamento comporta um uma justícia relativíssima, senhor. E há outra círcula, que muita gente, especialmente senhoras, mas também senhores, as gastam muita, muita quantitat de euros para ser dietas de toda a mena para primar-se. Mentre há um grande número de pessoas que moram só das portas de fam, vam. Llavors, no sé, potser el detreixement serà aprendre de menjar menys i caminar més, no al·liastar de, de la farmàcia de productes químics amb el qual guanyarà la salut, i per altra banda podem repartir una mica més en el dia. Jo tinc així per mi, per tu, sentit que el detreixement també pot estar llenç. Poden haver diferents versatges. I també podem pensar que truemos otra cosa este técnico eh. cuando vamos a desrotalizar la economía de la sociedad, eh yo le hice para la jurisdicción de moneda local. Por ejemplo, no no le comentaron que me di una moneda como una, una en un territorio desconocido como la orden de Europa y si una moneda única mundial. De mayor esto que havia un estatut per a per defensa de la salut de la única, o tant. Eh, la veritat és que sos araixo molt perquè primera, el Museu Autogenèst era molt bé, hem acabat amb les raules, es estava veient naturalment. Eh, i he tingut molta paciencia perquè ja quan apparentment ja, va, és igual, no gené, és igual eh? sobretot el que repetia pues, és igual tot i així veig que el Lluís que ja repeteix per tercera vegada eh, demana la paraula i naturalment doncs pues, li s'adirem, eh? això sí, demanant-li que sigui el més breu possible perquè és que el lloc de de les coses que no els de poder repensar-los i doncs la idea que la conversa és el que sugerir Por ejemplo, el tema del trabajo, es que yo creo que es una forma positiva también de expresar el tema del equipo. Es que tenemos que trabajar menos Es que tenemos que trabajar menos Porque el menor implica una menor producción natural sí. Y por tanto, es la parte positiva y Tenemos que trabajar menos Y eso me diga a los conceptos que quería hablar con el compañero del magistrado El tema de la productividad y de la productividad y el tema de los correcimientos soy terrorista buscar un conocimiento mejor para hacer un conocimiento de una forma mejor más, más pero no para hacer más cosas para hacer menos tiempo y poder alcanzar entonces en ese sentido se genera la positividad no para repetir el número de los que había muchos para hacer más víctimas y después dedicarme a la casa y en cuanto a los hay cosas que nos influyen pero no estamos hablando Eh, los sitios peruanos tienen una combinación de hierbas que tienen una estrella conjunta es que inhiben la ovulación ¿A quién quieren? Inhibe la ovulación de por lo cual es un aspectivo radical ¿Quién quieren otra combinación de, de hierbas que la desinhibe? De tal manera que tienen dos combinaciones de hierbas que son un suichón, un suichón para el tico -tico -tico. Eh, No te tengo que explicar que no de ningún laboratorio de información Yo le a mandar el recibo. O o sea, pues, obligatorio. No, o sea, o sea, o sea, que lo hagan. Y puro o persona de grupo, fa, sociedad de propósito, ¿no? los administros? No. Podieron a vender, plata de contribuyentes, como objetivo, con, con empresa. ¿Vale? Sí. Pero estamos estamos fuera de tiempo. Conteste Sí, bien, bien, bien, me parece bien la cita, pero estamos a, a, fuera de plazo. Eh, responde brevemente nuestro compañero José Monsangeli y ya damos por terminada la, la sesión, porque no tenemos más remedio, claro, si no seguiríamos y seguiríamos y seguiríamos. Gracias. Bueno, a ver si encontramos una combi combinación de hierbas que inhiba el individualismo y la competencia. Claro, no, sobre la, muy rápido, sobre la transition culture, claro, yo Hay un punto que me parece muy positivo de, de esa experiencia, que son justamente la experiencia práctica. ¿no? Y hay un grupo aquí también que a, la semana pasada hizo un curso, ¿está? y a, claro, como los anglosajones son mucho más pragmáticos. ¿no? Decir, si se acaba el petróleo, ¿qué hacemos? ¿no? Nos adaptamos y a ver cómo nos organizamos. Quizá o sea, en Francia, en Italia, pues se está filosofando y tal. Pues este punto sí que lo tiene, ¿no? que como experiencia práctica es muy interesante rescatar todas las experiencias más, más prácticas. Pero también tiene un punto negativo, yo creo que es un cierto carácter, no sé cómo decirlo, político Son muy reacios a todo lo que es crítica, ¿no? En la metodología de Transition Town todo tiene que ser constructivo, positivo, no puedes criticar uh, una cosa, etc. Claro, ahí hay un punto de que yo creo que mm, no a nivel político puede tener sus, sus problemas, ¿no? Porque al final... Siempre hay conflictos de intereses, ¿no? La política es esta, es la gestión de la divergencia de opiniones y de intereses y, y no podemos hacer sin eso, ¿no? Vivir sin eso. Y uh, sobre las monedas locales, simplemente la, la moneda local lo que hace es pues poner otros criterios de valoración a la hora del intercambio, es decir, por ejemplo, para facilitar que haya un intercambio entre experiencias de transformación social en un territorio, es cierto, facilitar el intercambio entre un productor ecológico y alguien que hace unos servicios tomando en consideración criterios sociales y ecológicos y no solo monetarios también es un intercambio más justo en el sentido de que se pone otro criterio no, no, no pone precio en el mercado sino que se pone un precio pues de por ejemplo un valor de una hora de, de trabajo entonces si yo dedico una hora a, a hacer algo en tu jardín pues luego me llevo lo que a ti te ha llevado una hora ¿sí? También es una manera de, de, de mantener los recursos en el ámbito local y que se inviertan ahí. Si yo compro una Coca-Cola y pongo la monedita de un euro, pues eso se va a, en los beneficios en la compañía de la Coca-Cola en Estados Unidos. En cambio la moneda local no puede salir aquí. Yo sé que cuando doy la hoga de moneda local, eso se va a reinvertir en un producto en un servicio que está hecho en la comunidad y no se va a ir a a la señora, a cualquiera, no tú sabes muchas experiencias de monedas locales un poco en esa con ese tipo de ideas. Muy bien, pues muchas gracias señor Joe, muchas gracias a todos ustedes.